Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? saludo buenas tardes. Bienvenidos un día más a qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hacer repaso de una de las citas que nos dejó el fin de semana en nuestra localidad, el Campeonato Provincial de ...de aficionados de Fútbol Sala y Fútbol 7... ...que organizó Gaditana de Deporte Aficionado... ...con la colaboración del Comité Local... ...de Fútbol Sala en las tres modalidades... ...en Fútbol eh, Sala, en Fútbol 7 eh, Señor... ...y en Fútbol 7 Veterano... ...en lo que se refiere al Fútbol Sala... ...victoria del conjunto de la Gaditana del Baño... ...que eh, venció en la final... ...se hizo con el triunfo tras vencer en la final... ...por 5-2 a Hotel Catedral... ...un partido igualado entre el equipo de eh, San Fernando... ...el gaditana del baño y el de Cádiz Capital... ...Hotel Catedral... ...que eh, terminó sentenciándose en, el, en la segunda mitad... ...con el Hotel Catedral buscando el empate... ...tras eh, una primera parte en la que el partido llegó al descanso... ...con un 3-2... ...y un gaditana del baño aprovechándose... ...aprovechando los huecos que dejaba el equipo gaditano... ...para terminar de romper el partido... Una, un equipo del gaditana del baño que precisamente eliminó en semifinales al conjunto ubriqueño que más lejos llegó en esta competición. Estudiantes, tras empatar a uno, el punto de penalti se entenció y en este caso fue el equipo isleño el que conseguía el pase a esa, a esa finalísima. En fútbol 7, señor, el equipo de Algeciras, Black and Red, se llevaba también el título tras empatar en la final con el equipo de Arcos, Frutas, Nai, a cinco goles y también en los penaltis conseguir eh, el título. Un partido intenso, un partido, eh, la verdad que muy entretenido porque fue el Frutas, Nai el que se adelantó en el marcador, se puso con un 2-0. El Black and Red logró remontar, sobre todo gracias a la actuación de de eh, Luis Magallardo, eh, su delantero, que sin duda fue el jugador más decisivo. De hecho, se llevó luego el MVP al, eh, de la final y consiguió pues eh, ponerse con un 2 a 5. Sin embargo, una reacción de los arcenses dio también eh, o su fruto, si sí consiguió empatar a 5, aunque ya en los penaltis cayó. Y quizás la final que más <coughs> claramente se... Eh, decidió fue la de los fútbol la del fútbol 7 veterano Carpintería Index eh, de eh, Chiclana vencía por 3 a 1 a otro equipo chiclanero, el, el Machuca Football Club. Un partido en el que el Carpintería Index se puso con un eh, 3 a 0 en la primera mitad. A corto de distancia en Machuca, pero ya le fue imposible intentar igualar. Ese, ese marcador. Esta tarde vamos a hablar de este campeonato provincial, vamos a escuchar las impresiones de sus protagonistas y también vamos a hablar del campeonato de Andalucía de clubes que se va a celebrar este fin de semana, tanto en Ubrique como en El Bosque, organiza la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y en ella van a participar un total un total de 21 equipos repartidos en la categoría Señor, donde participarán 8 eh, conjuntos, en la categoría juvenil que contará con siete eh, equipos y, por último, la eh, categoría cadete, en la que van a competir un total de seis conjuntos. Las tres categorías va a contar con un equipo de ubrique, el ubrique Fútbol Salad, también lo van a hacer con uno del Bosque, por cierto, y vemos y en, en unos instantes vamos a, a desvelar los detalles de lo que va a ser esta competición, que, como decimos, tendrá dos sedes, tanto ubrique como en el Bosque. Eh, además nos vamos a quedar con los resultados de la última jornada de, de la última de la primera jornada del trofeo ignacio peralta de fútbol sala y los horarios de la próxima eh, también los resultados de la última jornada del trofeo de san isidro la última jornada que fue también la última de eh, la fase de grupos y los horarios de las semifinales 10 de la no mañana eh, el domingo las pistas de atletismo jóvenes veteranos frente a vampiros 12 aspirantes frente a Juventus. por cierto que también Este próximo viernes se celebra el séptimo memorial Manuel López Cabrera de fútbol en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Un memorial en el que se van a enfrentar el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto del aspirante. Y recordemos que también el viernes va a tener lugar la vigésimo quinta carrera escolar Nutrias Pantaneras en las pistas de eh, atletismo. Y el domingo, como uno puede ser de otra manera, una nueva edición del Pentathlon Ride Ciudad de, de Ubrique. Y entre todas estas cosas también quisiéramos destacar que, eh, bueno, pues ayer hacíamos mención a que quedaban pocas plazas para la cuarta ultra travesía de resistencia Gibraltar-Ubri, que tan solo 50 eh, desde el club querían informar, pues, a los ubriqueños que no se habían inscrito, que no lo dejaran para última hora porque eh, se estaban agotando las inscripciones, estaban, eh, bueno, llevaban cuatro días abiertas y de las 150 tan solo quedaban 50. Pues bien, ayer se cerró definitivamente el plazo de inscripción porque se completaron esas 150 en cinco días, han volado. Así que eh, parece tiene muy buena pinta, al menos muy buena acogida eh, la cuarta ultra travesía de resistencia Giraltar Ubrique. De estas cosas hablamos en los próximos minutos, vamos a publicidad y enseguida hablemos. 25ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. El viernes 8 de junio a partir de las 8 y media de la tarde Los jóvenes deportistas ubriqueños tienen una cita en las pistas de atletismo Con la prueba escolar más emblemática del calendario deportivo ubriqueño Pueden participar todos aquellos menores nacidos entre los años 2001 y 2014 Con distancias adaptadas a cada categoría Habrá medallas para todos los corredores y se sortearán regalos entre los participantes Además, la prueba contará con servicio de Ambigu, donde se servirán montaditos y refrescos. El viernes 8 de junio, 25ª Carrera Escolar Nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique.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 hoy 43 minutos de la tarde vamos a empezar hoy haciendo repaso a lo que ha sido han sido las últimas jornadas tanto en la liga local de fútbol en este caso en el trofeo de San Isidro como en el trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. La jornada nos dejó estos resultados: Malaca Café y Copas 2, Impala 1987 1, Athletic Club Don López 3, Zulema 7, La Lupe que va 0 Gesto Algar 8. ...Atlético Fusal 7, Porte Construcciones Hermano Viruez 4... ...La Espuela Café y Copa 6, Fran General y 4... ...Oasis Lounge 2, Estudiantes 7... Eh, eh, ...Inter de Lian 2, eh, LCR 0... ...y JSA Ubrique 1, Revolución 7... ...Resultados de la primera jornada, la segunda se va a disputar este próximo viernes... ...en los siguientes horarios en el pabellón 8 y media... ...JSA Ubrique, más Bankia... ...a las 9 y media, Autosevicio en la Plaza interdelian a las diez y media, The Gallery panteras oasis Lounge. En la cancha exterior, ocho y media, Club Deportivo Celta, La Espuela, Café y Copas. Nueve y media, Pintura, Fefi, Quedeque, Atlético, Fursal. Diez y media, Autoscuela, La Sierra, Guas, La Lupe, Kebab. Y en la cancha, Reina Sofía, dos partidos. Ocho y media, Gol, Copas, Athletic Club, Don López. Eh, y a las nueve y media, Brille, 1979, malaca Café y Copas. Nos quedamos también con los resultados de la tercera y última jornada de la fase de grupos del trofeo de San Isidro Que fueron los siguientes La bodeguita 1, gol de Daniel Jiménez Juventus 1, gol de Daniel Benítez San José 2, marcaron Manuel Barroso Y el otro gol, pues no fue identificado eh, su autoría Jóvenes veteranos 10, con goles de Luis Favero, de Daniel Gago en dos ocasiones de Francisco Villarte en otras dos y en propia puerta un gol, cuatro goles tampoco eh, fue notificada la autoridad de tal manera que el grupo A termina con la, eh, los jóvenes veteranos como líderes, con tres victorias en tres partidos, nueve puntos cuatro puntos para Juventus, cuatro puntos para la bodeguita y cero para Club Deportivo San José, por el gol, pasa la Juventus a semifinales en el grupo B tan solo se disputó un partido, Al-Ándalus tres, Vampiro seis marcaron por el Al-Ándalus Ángel Río dos goles y Víctor Manuel Bruez un gol Y por los vampiros, Jesús Torres, eh, Darío Lima, Rubén Ordóñez, eh, Fernando Sánchez Manuel Benítez, este en dos ocasiones. el otro partido, ya saben, Benojan cero, aspirante seis, es un resultado por retirada del trofeo de San Isidro del Club Deportivo Benojan. Aspirante termina como vencedor del grupo con nueve puntos, eh, seis tiene vampiros, 3 al Andaluz y cero el Club Deportivo eh, Benojan, eh, en este caso y eh, pasan a las semifinales por lo tanto aspirantes y vampiros y ya tenemos horarios eh, de estas semifinales que se van a jugar este próximo domingo en el eh, en las pistas de atletismo a las 10 de la mañana jóvenes veteranos vampiros y a las 12 club deportivo aspirantes juventus también destacar que durante estas jornada de semifinales habrá servicio de bar <risa> Nos centramos ya en lo que fue el quinto campeonato provincial de aficionados de Fútbol Sala y Fútbol 7, que se disputó el pasado fin de semana en Ubric en tres escenarios, el pabellón polideportivo municipal, el Antonio Barbadillo y el campo... Número tres, eh, pues esa primera fase de grupos, eh, que por cierto no contó con la participación de, al, de algunos equipos, eh, de los 36, cuatro no hicieron acto de presencia, uno de ellos fue Jóvenes Veteranos, otro de ellos el Atlético eh, Futsal de Benaocaz, el, el Jóvenes Veteranos en, en Fútbol 7 Veteranos, entre las distintas categorías ya decimos cuatro equipos que no se presentaron. Eh, decir que en cuartos de final a cuartos de final en, se colaron tres equipos de Ubrique y uno de Grazarema, el Zulema que milita en la liga local de Ubrique eh, Estudiantes y Ubrique Fútbol Sala Juvenil se enfrentaron entre sí en, cuart en cuartos de final victoria para estudiantes por 4-0 el de qué que fue otro equipo cayó con el equipo gaditano de Hotel Catedral por 6-2 ...y el Zulema también perdía, en este caso con Salamuelle... ...por siete goles eh, a dos. En semifinales, eh, Estudiantes se cruzaba con Gaditana del Baño... ...partido que terminaba con empate a uno... ...y terminaba decidiéndose eh, sobre el punto de penalti... ...en este caso los isleños fueron los que eh, tuvieron la suerte a su favor... ...y pasaron a la final. La otra semifinal también se decidió por penaltis... ...porque Hotel Catedral y Salamuelle empataron a cinco. Y en la finalísima, como decimos, Gaditana del Baño pues se llevó la victoria por 5-2 ante el Hotel Catedral. Fue superior el equipo isleño e hizo valer, pues en este caso, el potencial de, de su plantilla, aunque no lo puso fácil, nada fácil, el Hotel Catedral. Una final igualada que terminó decidiéndose en la segunda mitad con el equipo gaditano, pues volcado buscando el empate uh, y eh, gaditana del baño, pues eh, matando a la contra. Y Gaitana del Baño se puso con un 2-0, al descanso eh, el partido se fue con un 3-2 y ya, como hemos dicho, en esa segunda parte se decidiría todo. En lo que se refiere a fútbol 7, en este caso, en la categoría senior, la final enfrentó al equipo algecireño del Black and Red y al de eh, Arcos Frutas-Nay. El Arcos hace dos años se llevó el título provincial, por cierto... Y el partido terminó con empate a cinco, que fue un partido entretenido, interesante y con alternativas en el marcador. Se adelantaron los arcenses, se pusieron con un 2-0, llegaron a empatar el equipo de Algeciras, sobre todo basado en el juego de su MVP de, el MVP de la final, que fue Luis Manuel Gallardo. Eh, logró incluso ponerse con un 2-5 a a su favor... Y cuando parecía que ya el partido estaba sentenciado, hubo un último arreón de los de Arcos que consiguieron empatar. En los penaltis, pues la, la victoria fue para Algeciras. Y más clara fue la final de Fútbol 7 eh, veterano entre eh, los equipos de eh, Carpintería, Sintex y eh, Machuca, el los dos equipos de San Fernando. El primero de ellos se llevó la victoria por 3-1. Al descanso ya ganaba por 3-0, dominó durante la primera mitad Eh, por completa su rival, en la segunda parte hubo un poquito más de intento del eh, Machuca por recortar distancia, de hecho consiguió un gol, se puso con un 3-1 y ya no pudo eh, remontar más, eh, la verdad es que lo intentó pero no, no hubo manera los tres MVP de la final, los tres mejores jugadores de las tres finales fueron por un lado Joselito eh, Macías, en este caso ...jugador del conjunto eh, isleño de la gaditana del baño... ...que milita en el equipo de La Palma... ...de eh, la primera división nacional de fútbol sala, por cierto... ...y jugó pues con este equipo. Eh, en fútbol 7, la victoria en senior fue... para eh, ...el trofeo al mejor jugador fue para Luis Manuel Gallardo... ...del eh, Black and Red... ...y eh, en fútbol 7, veterano en este caso... ...fue para el jugador del eh, campeón del carpintería Intex, eh, José Mejías. Pues nosotros vamos a escuchar en los próximos minutos las entrevistas que pudimos realizar sobre el terreno que recabamos una vez que terminaron las tres finales en las tres modalidades el pasado domingo. Las escuchamos inmediatamente. Estamos aquí con Juan Antonio Rodríguez, componente del Machuca, el equipo que se ha metido en esta final de fútbol 7 de la categoría de veteranos. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena por haberse metido en gracias, esa final. Gracias, ¿Qué tal ha ido ese último partido? Hombre, el último partido regular hemos hecho un campeonato muy bueno, pero el último partido hemos jugado a semifinales a las 2, hemos terminado a las 3, hemos comido tarde y hemos jugado a las 5, con que no hemos tenido tiempo apenas de recuperar. Aparte ya jugamos tres partidos, venimos desde Chiclana. Y tú sabes, el cansancio pues, lo hemos notado, la verdad, el último partido. Pero vamos bien, nos vemos contentos. Un partido que, eh, una victoria, la del contrario, que se ha fraguado sobre todo en la primera mitad, ¿no? La primera mitad, como te estaba diciendo, nos ha cogido un poquito a cabaitos de comer, no... no, no, no nos estábamos muy centrado en el partido y lo hemos pagado los 10 primeros minutos han clave en el partido creo yo bueno, la segunda parte se ha intentado pero... se ha intentado un poquito más hemos, hemos estado un poquito más fino también con la pelota un poquito más despejado ya después de entrar tan, tan mal pero bueno, tampoco se ha podido remontar pero bueno, vamos contentos quizás esa diferencia entre los dos equipos haya sido el físico, parecía ya más fresco eh, ¿no? en mi opinión sí, vamos yo creo que calidad más o menos yo creo que estamos más o menos parejitos Pero es verdad que ellos vienen más frescos Ellos jugaron a la 11 y nosotros hemos jugado a las dos Entonces han tenido más tiempo de descanso Yo creo que algo ha influido por lo menos Algo a lo mejor hubiéramos perdido igualmente Pero bueno, algo creo yo que, que ha influido pero Vamos, ¿sabe? no es que gusta tampoco ¿Qué tal ha sido la, la andadura del equipo A meterse en la final? ¿Esa fase de grupo cómo ha ido? La fase de grupo Primero empatamos el primer partido Y ya el segundo lo ganamos Y ya en cuarto ganamos dos a 0 Y esta mañana 3 a uno Creo que fue en semifinales eh, Y ahora hemos perdido ¿Partido duro el de semifinales? Eh, sí, me lo, nos lo esperaba un poquito más duro La verdad, ganamos relativamente Cómodo porque nos pusimos 4-0 a 0, Aunque después quedó 4-2 4-2 creo, creo que fue Pero vamos bien, duro como todos los partidos Pero bien, sacamos bien Este sí nos ha costado ya un poquito más ¿Conocíais al, al rival? Sí, a la, mayoría, la mayoría de los jugadores sí Algunos eran de chilena también como nosotros Y no, nos conocíamos de haber jugado otras veces también es. Uh -huh. Porque en principio ustedes al menos en la cartelería ponía que erais de Puerto Real. No, no, de nosotros de Chiclana. Uh -huh. Ellos eran de Puerto Real, alguno. Uh -huh. De Chiclana, Puerto. Re Ellos están estos jugadores elegidos. <ríe> no, hombre. Una es una selección de la provincia. Uh -huh. Pero vamos bien. Tomó ha ah, conocido, vamos, nos conocemos. Amigos, el... en el campo nos damos mucha leña, pero después <risa> os, nos queremos un poquito. <risa> ¿Qué os ha parecido a nivel general lo que ha sido Bien, este, bien, la te organización, te la organización todo muy bien. Nos, vamos, son un fin de semana muy bueno, nos pasamos muy bien y en lo que se trata de disfrutar y está, de deporte con los amigos. Las instalaciones está la, ah, la muy bien. El campito de ayer yo creo que estaba mejor que el de hoy, el de hoy un poquito más chico, pero bueno, ahí bien, la instalaciónes bien también. No nos podemos quejar. Este Machu donde donde compite habitualmente Este Machu club, club de Fútbol es... compite en Chiclana, nosotros somos un grupo de amigos y, y competimos entre nosotros. Nosotros no jugamos ninguna liga, solo competimos entre nosotros y algunos torneos que salimos donde nos llaman, la donde podemos competiciones, pero torneo, no no competición local tampoco. Uh -huh. Torneos internacionales más que nada. ¿Y soléis... No hombre, por la provincia Y los torneitos que van saliendo ¿Pero soléis competir en competiciones de veteranos? Porque tampoco se os ve a otro de... Bueno, no, no se nos ve, pero somos <risa> <risa> Somos del 80 la mayoría ¿Mm? Y veterano es a partir de 30 O sea que ya pasamos Con unos añitos de diferencia vamos, Pero que todos digamos O competirás como... no de la vida no, como... no, no, no, eh, oh. competimos siempre Toda la semana entre nosotros Nosotros jugamos dos veces a la semana Y competimos siempre entre nosotros Y algunos torneos benéficos, donde algunos torneitos que van saliendo. Pero no jugamos ligas de... Sí, pues no, de regularidad. De regularidad ya, ¿no? No. Pues nada, pues okay. muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora con José Mejía, componente del Campitería Intex, que es el equipo que se ha llevado la victoria en este campeonato, en la categoría de veteranos de Fútbol 7. José, buenas tardes y buena Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una final donde el equipo ha sido tu equipo ha sido superior al Machuca, ¿no? La verdad es que sí, no eh, hemos venido con ganas de hacer eso y para mi punto de vista hemos sido superiores, sobre todo en la primera parte, es un grupo que el, el rival lo conozco bastante bien y la verdad que sí, yo creo que para mi punto de vista y, y el de los que estamos aquí pues es un poquito superiores. Superior. Sí, a eso, que se conocíais los rivales porque aunque el eh, Campitería e Intex de Puerto Real nos contaban que hay muchos componentes de, de Chiclana también. Sí, ¿no? sí, la mitad de los componentes, prácticamente casi más de la mitad somos de Chiclana. Uh -huh. Sobre todo la, la diferencia quizás entre ambos equipos eh, haya estado en el físico, entre, otro, entre otros motores. Puede motos... ser uno de los puntos, pero vamos, la verdad es que ellos son más de Briega, un poquito más de Briega nosotros de tener un poquito más la pelota y después arriba el delantero rápido y con gol. Ajá. Uh -huh. ¿Se ha visto sobre todo en esa primera parte do dominando el partido? ¿Se ha ido al, al descanso con un 3-0 la segunda parte como se lo habéis planteado? La segunda parte la verdad es que te re suele relajar un poco más, ¿no? Si te va con un resultado abultado de 3-0, pues la verdad es que te relaja. La primera parte sí que es verdad que el equipo ha hecho muy superior y de hecho la confianza que el equipo ha cogido. Uh -huh. ¿Tú te has llevado el trofeo al MPB de del torneo? ¿Qué, qué te parece? Hombre, la verdad es que es ilusionante, ¿no? Siempre que venía un torneo de estos y, y que te lleves un trofeo, la verdad es que es, es ilusionante ahí está el trabajo también de los compañeros que, que ayudan y, y el premio para mí es de todos ¿Cómo has visto el, el nivel del campeonato? La verdad es que veis, eh, hay buen nivel hay muchos equipos, la, nosotros los que nos hemos enfrentado la verdad es que, que es un buen nivel y la verdad es que, que sí, que, que es interesante el nivel y cada día creo que irá mejor ¿Cómo ha sido vuestra andadura hasta llegar de la final a fase de grupo? La verdad que la fase de grupo eh, hemos ganado los dos primeros partidos, entramos como primero en el segundo en la segunda ronda que eran los cuartos, no jugamos porque se retiró el equipo, que entraba también uno de el grupo nuestro uh -huh. y ya después de la semifinal esta mañana contra un equipo de Chiclana que, que es campeón de Liga allí de Copa también hemos estado ahí muy bien y la final pues para disfrutarla ¿Habéis ganado todos los partidos disputados? ¿Habéis tenido algunos complicados? El, primer, el primero nos costó un poquito más porque también era la primera vez que jugábamos y la verdad es que ha sido más complicado, pero lo demás la verdad es que, que bastante bien ¿De dónde eh, el equipo, el, el Carpintería Intex, eh, compite normalmente? A... Competimos en Chiclana, vamos a competir a Chiclana y la verdad es que estamos ahí en, en bastantes torneos y no nos, no nos venimos a nada, a donde hay que ir, vamos pero soy jugadores exclusivos digamos de, de este equipo, ¿o venís de otros equipos de... del mismo equipo prácticamente todos. Uh -huh. Un par de ellos que le, que viene a reforzar, pero el equipo prácticamente es el mismo equipo. Y algunos jugadores competí ya en fútbol 11, lo que se refiere a... Sí, Fran, un delantero que, que ha venido a, echar, a ayudarnos el, el Compitener coní, la verdad, y es el único quizá que además sea de, de un alto nivel más más fuerte que nosotros. Uh -huh. ¿Qué os ha parecido la, la organización? Esta, la verdad es que, que muy bien. Yo he jugado, el año pasado estuve en el puerto y fue bastante com, con competitiva y muy bien organizada y está igual, la verdad es que, que ha estado muy bien. ¿Ha estado, digamos, lo que son las instalaciones, hecha toda la altura de, de lo que requería una compañía? Para mi gusto sí, la verdad es que sí. El campo de donde jugamos ayer, eh, que era el Antonio Albadillo, estuvo muy bien y este es un poquito más pequeño, pero la verdad es que, que es acogedor. Uh -huh. ¿Y supongo que ahora en verano soléis participar en tipo de torneo maratones, competiciones de ese estilo? Iremos a algún sitio a, a competir. La verdad es que no nos queremos quedar aquí porque hemos hecho un grupo bastante bueno y iremos a competir en algún sitio seguramente. Nada, no, José. Muchas gracias y enhorabuena. A ti, muchas gracias. Bueno y estamos ahora con Manuel Rosales Componente del Fruta Ney Que es eh, el conjunto de arcos Que se ha metido en esta final de campeonato provincia de Fútbol 7 En categoría Señor eh, Buenas tardes y enhorabuena No sé cómo, cómo decirlo pero llegar a la, final, a, a la final Ya es un... digamos tiene su mérito Pero os queda un sabor agridulce ¿no? ¿Cómo ha sido la final? Sí bueno hombre, Es un campeonato complicado en el que vienen muchos equipos De distintas partes de gabi Y eso, la final muy competida Nos pusimos por delante 2-0 Se pusieron ellos 5-2, nos cayeron con la para, digamos Y después consiguieron empatar a la desesperada Y la lotería de los penaltis pues, nos agachó en este caso la cruz una, una final muy competida, muy igualada, muy reñida eh, Con alternativas en el marcador, como, como tú comentas eh, Ha habido fases en las que eh, vosotros, por ejemplo, al principio habéis comenzado muy bien uh -huh. Pero luego, pues eh, casi como el 5-2 parecía que se, se os iba el partido, ¿no? Sí, pues empezamos dominando Y después ellos espabilaron y con el delantero Luisma, que es un cañón, pues se han conseguido poner por delante 5-2. Y ya después, pues parece que nos animamos, lo intentamos, lo buscamos hasta que conseguimos empatar, que era lo más difícil. ¿Leñas generales, si se ha visto a, a, a, a tu equipo, pues, digamos... Eh, más equipo, ¿no? más compacto que, que el rival Pero ha tenido ese factor claro que ha sido el delantero ¿no? Sí, bueno, es un equipo que, que le gusta jugar En la Liga Local lo hace muy bien Lleva uno, unos poco de años ganando y, Pero bueno, como se dice, el fútbol no todo es jugar bien Vosotros que tenéis eh, con esta competición Provincial Pues eh, digamos un buen rollo Porque hace dos años fuisteis campeones en VG sí. ¿No? Eh, más o menos soléis participar Sí, eh, somos un conjunto de amigos, como, como decimos, una familia y nos gusta el campeonatos de hecho porque vamos vamos a ver el año pasado fuimos al puerto y nos lo pasamos bien y He un rato con los amigos y viene la familia y demás es un equipo creado ex proceso para para competir en este torneo me refiero eh, jugáis, competir regularmente en sí. los, eh, vosotros en alguna competición sí, competimos en la liga local de arco digamos de Fútbol 7 uh -huh. hay dos categorías con creo que son 10 equipos cada categoría y competimos allí vosotros además de de esa competición se elegís pertenecer a otros equipos de, digamos, de provinciales ya, de fútbol 11 Sí, algunos estamos federados digamos, uh -huh. en categorías de división de nuevo, primera andaluza de tercera y nada eh, siempre que acabamos la temporada pues el equipo de la Liga local nos invita a unos cuantos de jugadores a venir al torneo y como eso como somos amigos en realidad uh -huh. venimos el chamoratillo y nos lo pasamos hoy La primera vez que viene este, este torneo a la, a la sierra ¿Qué te ha parecido la, la organización? Pues bastante bien porque no ha sido un torneo en plan pesado de horas. Ha muy bien organizado en distintos campos y todo muy bien, todo controlado y todo medido al minuto. Claro, ustedes estando cerca, podéis... Habéis jugado sí, en pues... la primera fase y cuarto, sí. habéis hecho noche a llenar... Sí. Y... sí, fuimos a jugar al otro campo, digamos, el que nos se a la final. Y pues mientras jugamos por la mañana y por la tarde íbamos a descansar en retiro de casa. ¿Cómo ha sido la andadura de, del equipo hasta meterse en la final? Pues esa primera fase? la primera fase jugamos un triangular contra aspirantes de, de Ubrique y un equipo de San Fernando. Ganamos 4-0 el primer partido y el segundo 3-2. Después en el cruce nos chocó otro equipo de San Fernando, conseguimos ganar 3-1 en cuarto digamos, y en la semivinal nos encontramos otra vez con aspirantes de Ubrique. Que lo hemos jugado esta mañana, ganamos 5-1 y en la final pues con el equipo de Azecira, que como te he comentado antes, han los penaltis. ¿La tensión que ha habido en el partido es normal? O sí, hay bueno, no es, no es nervio, es, digamos, ganas de ganar, ganas de competir, es fútbol, tanto para lo bonito como para lo feo, para... pero en general es un deporte, vamos, es una locura y eso lo lleva dentro. Ah, además de la liga local de, de Arco y este campeonato, ¿el equipo suele participar en otros eventos ahora que viene la fecha, digamos, de torneo, de maratón? No, no, no suele jugar muchas maratones, lo hacemos entre los amigos y demás, sí, pero... Lo que es el equipo conjunto de Fruit and Night No se no le juguemos en maratón Fue la Liga Loca y campeonato de este provincia Nada Rosales, muchas gracias Y enhorabuena y esperemos que repites por aquí por Buriquet Venga, muchas gracias a ti Y ahora estamos eh, con uno de los componentes Del Black and Red, de equipo que se ha proclamado Campeón de este torneo De este quinto torneo de Fútbol 7 Provincial Estamos con Luis Manuel Gallardo, buenas tardes buenas tardes Y además mejor jugador de la final no Doble enhorabuena ¿no? Bueno, sí La verdad que el torneo hace muy bonito Muy bien organizado Y esto es de todo el equipo El trofeito este es con la ayuda de los compañeros Y muy bien, la verdad que el trato que aquí he recibido Por los que han organizado el, el maratón este Y nada, a ver, ya nos fremos por otro lado Te decía, vaya final preciosa e interesante ah, sí, que hemos, hemos visto Con alternativas en el marcador Comenzasteis perdiendo 2-0, remontasteis eh, Tras el descanso se pusisteis 2-5 De nuevo ya empataron, claro. ha tenido de todo, ¿no? Ha tenido de toda La verdad que ha sido un rival digno de jugar contra ellos y, vamos, ha sido una fina bonita y que la haya visto, la, haya, la habrá disfrutado. Y al final se ha decidido en los penaltis. Vamos, en los, los penaltis. penaltis. Eso da suerte. Eso 50-50%. Mm. Pero bueno, no la hemos, hemos llevado nosotros para decir crees que el empate ha sido un resultado justo? Ha justo. Ellos han jugado incluso mejor que nosotros y nosotros hemos tenido cinco y las hemos metido. Uh -huh. Así así. Y te han tenido a ti, digamos, como como epicentro, Me metió... digamos, casi de todo el juego de tu equipo, ¿no? He Me metido cuatro, pero eso es también con la ayuda de los compañeros y suerte. Ajá. Uh -huh. Oye, ¿normalmente en qué, ¿en qué competiciones soléis competir? ¿Si soléis competir o solo hacéis el equipo para no, este tipo de torneo? No, suelen jugar en una liga de no federado de Ajecira, de Fútbol 7 uh -huh. y de allí somos todos y jugamos todos con siempre, lo... todos los viernes jugamos allí uh -huh. ¿Algunos jugadores no solo juegan este equipo sino que...? En federado también solemos jugar, yo por Esto... ejemplo en mi caso el San Roque otro uh -huh. compañero Maki también jugaba conmigo en el San Roque y más chavales que han jugado otros años también federado y eso se otro también uh -huh. ¿Cómo ha sido la andadura del equipo durante lo que ha sido el torneo, esa fase de grupo? Pues yo no he estado, yo he venido de mi final y <risa> final, pero bueno, se ve que ha salido bien, ¿no? finales y eso? Hace finales ha sido bonito también. Hemos ganado, me parece que ha sido um, 5-3 y también ha sido un partido disputado que también han planteado cara a los otros rivales. Uh -huh. Oye, que tiene que gustar esto mucho para vivir en Algeciras, porque precisamente no un trayecto corto, ¿no? Sí, la verdad ¿eh? que sí, es porque nos gusta el furbo, eso no lo hace cualquiera si lo participar en este tipo de torneo, digo, además de eh, ese, a yo verano. no, yo no, yo con el furo federal no puedo jugarlo, pero ellos sí, ellos se dedican a algo esto porque ya están retirados y a quien le gusta el furo va a todos lados a estos tipos de maratones. Eh, y Lima, ¿qué te han parecido la, la organización, las instalaciones de Urique? Perfecta, Uruguay? ya lo he dicho antes, a mí me ha gustado mucho, tanto el campo de furo 7, por lo que se vaya a jugar en otro, que también estaba muy bien y vamos, a mí me ha gustado mucho cómo lo han organizado. El año pasado lo jugué en Chiclana, no sé dónde fue, y no estuvo tan bien el, puerto, creo, el ¿no? puerto y no estuvo tan organizado, también luego el año pasado. ...este año me ha gustado más. Nada, Mar, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y estamos ahora con Selu, componente del Hotel Catedral de Cádiz... ...que es el equipo que ha llegado a esta finalísima... ...en la competición de Fútbol Sala y que ha caído por 5 goles a 2. Selu, buenas tardes y enhorabuena, porque llegar a la final de nada fácil, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Mm. La verdad que ha sido un partido muy complicado es eh, nuestra primera participación en este gran campeonato provincial y nos ha encantado disputarlo, hemos disfrutado muchísimo, lo hemos dado todo y al final no, no ha podido ser eh, dos goles de, del MVP de, del equipo rival ha condicionado el partido que nos ha obligado a sacar portero-jugador y no hemos podido eh, darle la vuelta con la ferrea defensa del rival porque a pesar de lo que ven el resultado, el partido ha sido muy igualado y muy bonito, sobre todo la primera mitad ¿no? Sí, sí, ha sido muy igualado muy bonito y el resultado creo yo que nos refleja la verdadera igualdad que hay entre los dos equipos, lo que pasa que claro, al tener que arriesgar con el portero jugador ya nos llegaron dos tres goles más eh, que ya definitivamente decantaron la balanza por gaditana del baño ¿Qué te ha parecido el rival? El rival durísimo, ¿no? Sí, sí, el rival durísimo, eh, con un jugador de, que juega el leño otro jugador, José Lito, que ha el Palma Futsa en Primera División. Eh, así que, muy bien. Eh, hemos, hemos disfrutado de jugar contra estos rivales de, de gran entidad. Y nada, seguir aprendiendo, a ver si podemos ganar otro año. Porque el eh, Hotel Catedral de Cádiz... Eh el equipo, ¿en qué competiciones suele, suele participar? ¿Liga local de Cádiz? Oh, sí, bueno, jugamos en la Liga local de San Fernando uh -huh. en Primera División eh, también jugamos Fútbol 7 en San Fernando, la Liga local también, pero vamos eh, lo que hacemos ah, más serio uh -huh. es Fútbol Sala uh -huh. sí. ¿Y la plantilla? Eh, ¿Digamos en la que normalmente compilla o se reforzado para, para este campeonato? Eh, para este campeonato nos hemos reforzado un poco, uh -huh. más o menos mitad y mitad y nada, pero vamos eh, los jugadores con, con los que nos hemos reforzado son jugadores que también de, de Cádiz, amigos nuestros y que han hecho una gran labor en este campeonato y gracias a ello también por supuesto hemos llegado a este subcampeonato tan bonito ¿Cómo han sido la, las semifinales? Las semifinales también han sido durísimas contra Salamuelle que ha sido el campeón allí en, en primera división en San Fernando ehm Eh, hemos terminado 5-5 hemos ganado en penalti eh, eh, en mi opinión un resultado injusto porque según el juego que se vio debimos ganar eh, por, sin necesidad de ir a la tanda de penalti sin embargo el fútbol sala es como ahí hay que meter la pelota y finalmente pues necesitamos la tanda de penaltis para, para pasar a, a, a la ansiedad final Hasta, ¿Hasta esas semifinales, más o menos, la, la andadura del equipo ha sido cómoda, entre comillas, o ha habido alguna algún partido así que me ha costado más trabajo? Eh, en realidad ha sido cómoda. En cuarto de final ganamos 6-2. Eh, y en fase de grupo también ganamos al equipo de Grazalema con relativa fa facilidad. Y pasamos como primeros de grupo y, en realidad, siéndote sincero, fue... Eh, no te voy sigue muy fácil pero que ganamos cómodamente eh, ya los dos partidos de hoy la semifinal de por la mañana ha sido durísima como como he comentado antes y por supuesto la, la final líneas generales que te ha parecido el, el nivel del campeonato el nivel del campeonato me ha parecido altísimo eh, me voy muy contento por el, por el nivel de, de competitividad y de fútbol que, que ha habido eh, la verdad que ha superado mis expectativas eh, con jugadores de, de gran categoría, juegan en primera división, en Italia en qatar en Francia en fin, prácticamente ha habido algunos jugadores profesionales que que nos han puesto las cosas muy difíciles, incluso que nos han ganado hoy y que, y que claro, que dan una vistosidad al torneo muy bonita para los aficionados Organizativamente, ¿qué te ha parecido? Me comentabas que era la primera vez que participabais, ¿no?, en este Campeonato provincia Provincial. Sí, participamos en el Campeonato de Fútbol 7 el año pasado, pero el Fútbol Sala está la primera vez que participamos. Y organizativamente me parece que todo ha salido a la perfección y, y todo todo muy bien, no, no le pongo ninguna queja. Uh -huh. Nada, Selu, que muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti también. Bueno, y estamos ahora con Jordi Macías, componente y capitán de la Galetiana del Baño, que es el equipo de San Fernando que se ha llevado esta quinta edición del torneo Provincial de Fútbol Sala. Jordi, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y vaya final interesante que hemos visto, ¿no? Cinco-dos, pero digamos como siempre, marcadores engañosos porque el partido ha, ha estado más igualado, ¿no? La verdad es que llegábamos justito y el partido ha bastante igualado, pero creo que hemos hecho un gran campeonato y en la final creo que hemos hecho superiores. Uh -huh. Creo que nos hemos merecido un poquito partido Después han puesto de 5 y nos ha costado un poquito más, pero creo que nos hemos merecido y hemos hecho superiores en la final. Porque se pusisteis con 2-0, creo, eh, sí, sí. Eh, se acercaron ellos, luego 3-2, así hasta el descanso, ya a la segunda mitad es donde se ha terminado de romper el, el partido. ¿no? La verdad es que ellos al ponerse con el portero jugador nos han creado bastante daño y han puesto 3-2, pero hemos hecho capaz de proponernos no a la adversidad y hemos la verdad que hemos hecho una buena segunda parte, sacrificados, veníamos justitos con varios lesionados, pero hemos hecho un gran campeonato. Y ha sido uno de los de los atractivos, digamos, del campeonato de equipo los, por los jugadores, ¿no? Que, que forman parte de tu equipo. La verdad que tenemos una media de 35 años, pero todos, el 100% del equipo hemos hecho jugadores profesionales y y algo queda. Físicamente la verdad que nos cuesta mucho mucho, pero se nota que, que hemos jugado. Nos comentaban algunos que hace Joselito en en Ubrique y Entiendo pues que ahí ha habido enchufe, ¿no? Mira, pues te lo voy a contar muy fácilmente a Oncelito, la mayoría de las cosas que sabes vez la hemos a nosotros. Y es normal que ahora tenga que venir a ayudarnos. Uh -huh. Cuando tenía 7 o 8 años venía a todos los maratones con nosotros y nosotros éramos chavales y la verdad que... Y ahora pues mi hermano, y le tiene que hacer caso al hermano mayor, y tiene que venir a ayudarnos. Uh -huh. Oye, la ¿cómo ha sido, digamos, el, el recorrido que ha tenido el equipo hasta llegar a esta final? Porque en las semifinales también habéis tenido ahí un partido muy duro eh, con un equipo de Ulrike, precisamente, y que se ha terminado decidiendo en los penaltis. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que no contábamos con llegar hasta la final. ¿No? Hemos venido con un grupo de amigos a pasarlo bien, a disfrutar del campeonato, porque la verdad es que esto es lo que nos gusta, y no contábamos con llegar hasta la final, pero hemos ido partido a partido. Nosotros una ve que nos vestimos de jugadores, queremos ganar, uh -huh. nos gusta competir... Poco, poco, poco, poco, por pues la verdad que con ganas y la amistad que nos une, que eso también hace que estemos un buen grupo y hemos llegado hasta el final. Hemos competido bien, hemos tenido la suerte que tiene que tener el campeón en los penaltis y demás, pero bien, hemos hecho un gran campeonato, pero no contábamos con llegar tan lejos, verdad. ¿Y ese partido de semifinales? Precisamente contra estudiantes, contra Estudiantes, ¿cómo ha sido? por pues la verdad que ha he un... en los equipos nosotros sin más bruscos nos cuesta más trabajo, porque se encierran atrás, son más fuertes, van más al choque y nos cuesta más... Por ejemplo, con hecho de la final, los chavales hecho que tocan más la pelota, nos, nos desenvolvemos nosotros mejor. Y la verdad que nos costó bastante, nos costó bastante, nos pusimos uno a uno y la verdad que la fuerte de los penaltis. Este es el primer título provincial que ganáis ¿cómo? Nosotros la verdad que como te he dicho antes, tenemos una media de 35, 36 años el equipo y de, de que tenemos 20 años ha bastante bastante títulos por aquí, por la provincia. Okay. Mar, hemos ganado muchos maratones, jugado... Me refiero a, concretamente a, a, a la, al campeonato que organiza Catitana. Es de el primero que ganamos, el primer es el, el, el, quinto. el quinto año consecutivo, el primero se hizo en San Fernando y quedamos sus campeones, uh -huh. y este quinto que hemos jugado dos, el primero y el quinto. El primero hemos quedado sus campeones y este quinto hemos quedado campeón. Uh -huh normalmente en qué tipo de competiciones participáis? Ahora mismo, como ya te digo, por la edad que tenemos y el trabajo, las familias, jugamos en la Liga Local de San Fernando. Uh -huh. Pero normalmente nosotros siempre hemos jugado los mejores equipos de la provincia de Cádiz. En su mayoría Virgili, Caja Fernando de Jerez, Puerto Real Fútbol sala El 90% del equipo hemos jugado profesionalmente. Uh -huh. Después tenemos a Celito, que, viene, que es internacional con la selección española, lleva siete años jugando en División de Dono, que es Cenotes... Uh -huh. Y por lo demás, pues se nota que hemos jugado bastante y, y bien, pero ya físicamente nos cuesta mucho y, y venimos ya más a disfrutar sí, sí. que a la gana, porque Vaya. trabajamos y uno lo que nos quiere es lesionarse, mañana tenemos que levantar toda la cita a la hora de la mañana para currar y el primer día es que pasarlo bien y que no haya lecciones porque no estamos, no tenemos nada para eso Jordi, ¿qué te ha parecido el, el nivel de, del campeonato este año? Pues la verdad es que muy bueno he visto muchos equipos buenos muy las instalaciones muy buenas, muy bien organizados por parte de Luis Olivares que está haciendo una gran labor la verdad que está haciendo una gran labor en el Furbozala porque yo que soy un amante del Furbozala y veo que cada vez veo que se está perdiendo el Furbozala y gracias a personas como Luis Olivares que en la isla está haciendo campeonato de fútbol 7, campeonato de fútbol sala, se vuelca con otros campeonatos provinciales y la verdad es que gracias a él está recobrando, pero no veo la juventud de hoy en día, no veo apostando por el fútbol sala. Uh -huh. Quizás porque desde pequeño ya le meten el fútbol 7, no hay los campos y las facilidades que teníamos nosotros cuando éramos pequeños y están tirando más por el fútbol 7 y, y el fútbol sala yo creo que es un deporte muy bonito. Muy bonito de para aficionados de mucho contacto de muchos goles de... y me gustaría la verdad que personas como Luis mm -hmm. hubiera más en la provincia de cádiz le diéramos boom más a... porque la verdad es que aquí en la provincia de Cádiz hay mucho nivel en el florsal hay mucho nivel y tenemos muchos jugadores en división de rojo casi todo lejos de ¿no? todos lejos de cádiz bien yo pienso porque la economía aquí en cádiz no bueno, hay patrocinadores buenos que fomenten este deporte pero la verdad es que es una pena porque tenemos muy grandes jugadores y se quedan en el camino porque no es fácil salir porque se tiene que ir fuera de sus casas y la verdad que es difícil aguantar de tan joven y, pero vamos, que, que debería haber más personas como Luis y potenciar un poquito el fútbol sala La última Jordi, eh, Eubrique ¿Ha estado a la altura organizativa, las instalaciones, todo, el ambiente ¿Qué te ha parecido? La verdad que me ha llevado una gran sorpresa porque las instalaciones son fenomenal el pabellón, todo el trato de mantenimiento eh, las fichas deportivas, pabellón eh, ...las pistas de fútbol 7... ...el pueblo... ...la verdad que nos llevamos una... ...una gran satisfacción... ...y muy contento por... por ...el recibimiento que hemos tenido aquí... ...preguntabas tú para comer... ...siempre alguien te ayudaba... ...el pueblo precioso... ...no hay que recordar que los pueblos blancos aquí de la ciudad son preciosos... ...de hecho nosotros solemos venir de vez en cuando... ...a pasar con la familia algunos dominguitos... ...y bien, la verdad que es muy bien todo... ...le doy un día a la organización... ...y un día a, la, a las instalaciones... Ah, Jordi, muchas gracias y enhorabuena ¿eh? Gracias a ustedes y hasta otra vez eh, Bueno, y ya una vez finalizado el torneo estamos hablando con Luis Olivares que es el presidente de la Universidad de Deportes Aficionados Luis, buenas tardes y enhorabuena Hola, buenas tardes Y enhorabuena porque al final ha ido todo perfectamente, ¿no? Gracias, pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente siempre hay cositas que tenemos que ir mejorando año a año, ¿no? Pero bueno, creo que por parte de la organización hemos cumplido con el objetivo que era reunir a 36 equipos de toda la provincia en la sierra y se ha conseguido. Al final el objetivo de este campeonato principalmente es crear una convivencia entre los diferentes equipos de distintas localidades en el que este año, como ya dijimos anteriormente, han participado 13 localidades diferentes y al final el objetivo se cumple. Eh, nos podrá gustar más algunas cositas, menos, pero al final contento ¿El nivel deportivo que, que te ha parecido? que nos ha dejado esta quinta edición? Eh, bueno, pues como se ha visto hoy domingo, principalmente con la jornada de semifinales y final eh, El nivel es muy alto, ¿no? Vienen, como ya he dicho anteriormente, jugadores que han terminado su temporada en equipos de nivel tanto en fútbol sala, equipos de Italia, de la propia división de Honor, ¿no?, aquí de España y jugadores de Francia y al final eso se, se en la pista pues se demuestra y, y en fútbol 7 igual, hemos visto a un jugador que se ha llevado el mejor jugador del torneo en fútbol 7 senior que en dos partidos ha marcado nueve goles y ha sido, vamos, precioso el partido que ha dado. entonces muy contento también con el nivel. Los son jugadores que compiten a otro nivel, digamos, durante toda la temporada y se toma esto, pues, con esa filosofía que queréis imponer, convivencia... Claro, porque el aficionado ju juega al pádel, juega al, al fútbol sala, juega al fútbol 7 juega con sus amigos, ¿no? Y al final, pues, ya te digo, terminan su temporada y va a jugar con los amigos, ¿no? Viene a nuestro campeonato a jugar con sus amigos y al final, pues, hay mucho nivel. Claro. Uh -huh. Eh, organizativamente que como has visto la localidad de Ubrique ha estado a la altura eh, ahora mismo si me aprecias ninguna de las localidades anteriores ¿no? que las hemos tenido Ubrique para mí ha sido la mejor ¿eh? hemos conseguido tanto que los medios movilicéis por nosotros eh, en todo momento el personal de instalaciones está atento a nosotros a, atento a los equipos que tengan sus correspondientes vestuarios Las instalaciones que tenéis en Ubrique son magníficas y, y la verdad es que muy, muy, muy contento con, el, con Ubrique localidad porque aparte de nosotros, por ejemplo, como organización y el grupo de árbitro que traemos, eh, venimos a eso, ¿no, arbitrar Aparte hemos podido disfrutar un poco de la localidad de Ubrique y el trato de, de la gente de Ubrique en general, de la gente de la sierra, siempre es exquisito, o sea que súper contento y bueno... La filosofía nuestra es llevar cada año el campeonato a una localidad diferente. Entonces, evidentemente, no vamos a volver a Urique, al menos en, en, en, en un corto espacio de tiempo. Y, y nada, pues ya te digo que muy contento. ¿En el apartado de incidentes ha habido que lamentar algo durante el fin de semana? No, no. Incidente ahora mismo, o sea, con los jugadores y demás, evidentemente, como yo digo siempre, como árbitro, ¿no? Que sí, esto es un... ¿Te refiero más al tema de lesiones o...? Ah, no, no, o sea, tampoco. Que... No, la verdad es que no, tampoco. Evidentemente la, el choque que hay, hay alguno que de aquí sale... Eh, con un rasguño ¿no? en las piernas porque al final están jugando aquí durante el sábado y el domingo y al final bueno eso pesa en las piernas los veteranos ya pasan de, de 40 años algunos ¿no? entonces eso se nota pero incidentes de lesiones graves eso por suerte no, no hemos tenido ninguna la verdad ¿Qué le ha parecido digamos la implicación de los equipos de la Sierra? Los equipos de la Sierra, pues ha habido de todo un poco, ¿no? Eh, pero no solo de la Sierra, sino también de la Bahía de Cádiz, ¿no? Hay algunos que, que no se han tomado el, el, el campeonato todo lo serio que, que se lo deben de tomar, sobre todo en la primera fase, evidentemente, porque ya después, como hoy hemos visto hoy sábado o, o ayer, perdón, a, ayer o hoy en los últimos partidos, evidentemente todos vienen ya a, a competir. Pero bueno, que, que estamos contentos En general, porque al final El objetivo se cumple uh -huh. ¿Y la sensación con la que se van los, los Participantes, los protagonistas, los jugadores de Uriquet? Pues igual, ¿no? Eh, eh, es que esto es lo que pasa Que hay algunos que Los equipos que vienen de más cerquita Les le beneficia que el campeonato se juegue aquí O en su propia localidad, ¿no? Y los que vienen de un poquito más lejos Pues como todo, hay algunos que vienen a, Han pasado el fin de semana aquí con sus Mujeres y con sus hijos, como hemos podido ver hace un ratito en la final, y otros pues tienen que venir expresamente a jugar, a lo mejor, por ejemplo, desde la Bahía, ¿no? Entonces, si le supone una hora y algo de carretera, pues siempre me dicen, oye, el año que viene, por lo más cerca, oye, pero, pero bueno, al final a todo el mundo le gusta venir a la sierra, y con eso es lo que, con los que nos tenemos que quedar, ¿no? Sí. Nada, Luis, muchas gracias enhorabuena por todo. ¿eh? A vosotros, gracias a ti. Ahí estaban las impresiones que pudimos recabar el pasado domingo Tras la celebración de este campeonato provincial Y nos quedó pendiente una charla pues con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala Que lo tenemos por aquí, Daniel Villanueva Buenas tardes Hola, buenas tardes Porque vamos a aprovechar para hacer balance y para presentar el próximo torneo Que se va a celebrar en Ubrique este próximo fin de semana El Campeonato de Andalucía de Clubes Que llega con la participación de 20 equipos repartidos en tres categorías Señor, eh, juvenil y cadete Pero antes nos vamos a quedar ya cerrando lo que ha sido este campeonato provincial. Dani, ¿qué, ¿qué balance haces de lo que se ha podido vivir aquí este fin de semana? Pues la verdad que el balance ha, ha sido bueno, ¿no? Eh, lo que se venía buscando se, se consiguió, ¿no? Fue que se viera un campeonato diferente con gente que juega al fútbol sala, incluso internacionalmente. Uh -huh. Hubo hasta un... Un jugador que eh, está en la selección española y dos o tres jugadores de división de honor y otros tantos que están jugando mmm, por distintos lugares de, del mundo, ¿no? en Italia mm. y, y otras zonas. No todos los días van a, a jugar en un torneo en Mubrique, como decimos, jugadores que militan en la máxima categoría de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Tenemos que hablar, por ejemplo del internacional que tú comentas que es Joselito, ¿no? Uh -huh. que era el jugador del equipo que llegó a la, a la final del eh, el conjunto de San Fernando tenemos que hablar de, de Ezequiel que este año ha militado en el bueno, que jugó, jugó con el estudiante que este año ha militado en el equipo de Santiago de Compostela Sí, pero Ezequiel no <tose> sé si jugó con, con estudiantes yo es que viene más compartido de estudiantes Creo que sí, creo que sí Eh, y, por ejemplo, me comentabas tú también de, de Cristian Christian Rubio, es. de Loparrulo, del Ferrol, que también milita en la máxima categoría. Ay, que está cedido, que es de propiedad del Interest. Inter, ¿no de, uh -huh. Y aparte, jugadores que militan en la máxima categoría en Italia, ¿no? Que uh -huh. formaban parte del equipo de... creo que era del el Hotel La Catedral, ¿no? Que también se metió en la final. Sí. Uh -huh. En el Regalbuto, hemos estado viendo ahora, ¿no? Uh -huh. Eh, no, sí, y la verdad que después también los demás Había mucha mucha gente Yo te hablo ahora de Fútbol Zala Que había militado en el Virgili, en el San Fernando uh -huh. Jerez, que sí, estuvo como en las primeras categorías Como nos comentaba el, el último al que hemos podido entrevistar El último jugador Eh, en ellos ah, nos comentaba eso que habían militado en lo, lo que pasa que ya eran equip, eran jugadors ya veteranos sí, 37 38 años pero que quien tuvo retuvo no ya ves, fueron a la postre de los campeones uh -huh. y la verdad que en, en semifinales pues el equipo de brique es estudiante estuvo muy cerca de, de eliminarlo ¿no? eh, prácticamente tuvo tres cuartos de partido contra las cuerdas del equipo de San Fernando y uh -huh. ¿qué te pareció la final? la final pues la verdad que estuvo bien pero quizás vi mejores partidos en semifinales que la misma final uh -huh. Uh -huh. Eh, estuvo más igualada la, la primera como ya digo entre San Fernando uh -huh. y el equipo de Uri que eh, estuvo muy disputada y, y la verdad que no estuvo mal la segunda la mejoró todavía más Eh, el que parecía que iba a ser el, el máximo favorito a, a conseguir el título, iba ganando 5-2 a falta de nada y, y Cristian Rubio ese se puso de 5 y uh -huh. en 5 minutos ganaron el partido y la diferencia que hay entre el fútbol sala que se puede ver por ahí al que nosotros tenemos aquí es eh, Cuando llegaron a igualar el partido a 5, que pusieron de 5 quedando 14 minutos, casi prácticamente todo la segunda parte. Mm. Y quedando cinco minutos seguían jugando de 5, ¿no? Muy muy tranquilo, no arriesgaban el, el balón, era prácticamente mmm, imposible que, que se perdieran balones para que a la Postre los cogieran a la contra o chutaran desde de donde lo cogiera y hicieran el gol ¿no? eh, la verdad que esas cosas son las que más me marcaron a mí ¿no? oye eh, en, en fútbol 7 entendemos que estuviste más centrado en lo que es el fútbol claro. 7 de fútbol eh, fútbol sala de fútbol 7 tuviste ocasión de ver algo pues una semifinal uh -huh. y acaso que iba viendo el partido de, de estudiante y salía en el descanso, iba a ver el otro y, y me venía otra vez a ver el fútbol sala, uh -huh. que era lo que en realidad me, me importaba más. ¿no? Temas a, a destacar, eh, las incomparecencias. Digamos, ha habido cuatro equipos que finalmente no... Eso, ya ve yo te lo digo porque, hombre, me tocó en, en algunos aspectos, pero porque yo me encargué de buscarle algunos equipos de la sierra Y, y eso ya queda fuera del ámbito organizativo uh -huh. porque si tú tienes a, a día de al viernes tienes cerrado a las 5 de la tarde que viajas para acá el campeonato y ves como a las 8 a las 9 se te caen dos o tres equipos y el sábado por la mañana se te cae otro pues se te queda la cara de tonto ¿no? pero vamos Ellos venían con ganas y dijeron que el torneo tenía que seguir para adelante. Esas son la las cosas que tienen los equipos de, que no tienen mucha... No voluntad, sino que no dan la cara. Seriedad. Ahí, seriedad. Digamos seriedad. Porque, por ejemplo, eso eh, ya la había pasado alguna que otra vez, pero no tan... A tan gran escala, ¿no? De aquí de la sierra la la fueron... No, de aquí se no, fueron... sí cayó uno nada más. El conjunto de Benocaz, ¿no? Ahí está. En fútbol sala y en mm. fútbol 7 el joven veterano. Sí. Uno digo en fútbol sala. Mm. Y, y claro, eso, por ejemplo, en la zona cuando se ha hecho más cerca de lo que viene a hacer la bahía, ¿no? Pues no le ha pasado. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta mucho... Venir desde Cádiz aquí, cosa que a, a nosotros en los cinco años que lleva el torneo haciéndose no nos ha costado, ¿no? Porque para nosotros es el mismo desplazamiento que ellos tienen aquí. Mm. Eh, Equipos ubriqueños, ¿qué tal lo han hecho? En, en el fútbol, sala cabe destacar que pasaron tres a cuartos de final y el Zulema, que lo vamos a considerar también como ubriqueño, 4 ¿no? De 8 no está nada mal. Sí, la, la verdad que... Y, y ya te digo que pudieron haber disputado la final, ¿no? con el equipo que la postre ha sido el, el campeón. Uh -huh. Y en fútbol 7, pues eh, uno llegó a cuarta final y dos llegaron a semifinales. Uh -huh. Y cayeron ahí en en, esa, en esas semifinales. Otra cuestión, ¿crees que se ha correspondido el nivel del torneo con la afluencia de público? Parece que había, había ha habido poca gente, ¿no? Sí, eso me lo estuvieron contando. Sobre todo el, el sábado, ya el domingo, con la ronda eliminatoria, si sí, sí hubo más gente. Lo que yo te digo también que cuando nosotros hemos ido por ahí, tampoco es que estuviera el pabellón lleno. Uh -huh. Pero es diferente. ahí Allí se mueve el grupo de amigos de cualquier... Equipo está más cerca y suele ir a acompañar a, al equipo. Sí, yo te digo que extraña con la afición que hay en Ubrique o que había al fútbol sala eh, veniendo la ocasión de ver a jugadores de primer nivel que no haya habido más gente ¿no? a, a ver claro es que a hay, verlos en acción. Claro, igual en el mismo momento no se esperaban... Hombre, yo sabía que venían algunos jugadores, pero tampoco me, me esperaba que estuvieran jugadores de, del máximo nivel tampoco se le ha dado digamos publicidad ¿no? A, a, en ese aspecto ¿no? a los jugadores que podían venir claro un tampoco se conocía lo no uh -huh. mejor también. si se sabe que van a venir estos jugadores con antelación pues se presenta más más gente a verlo no hubiera sido hubiera sido bueno bueno pues eso es lo que ha sido el campeonato provincial eh, en líneas generales satisfecho satisfacción por parte de gaditana de deporte aficionada y satisfacción por vosotros sí hombre yo más que nada Mi, mi satisfacción es ya traerlo aquí, uh -huh. ya quien lo disfrute o no, ya es, viene de, de cada uno. Yo como lo que me gusta, pues yo lo disfruté, que pude disfrutarlo un día, pero lo disfruté el mejor día. Uh -huh. Bueno, el campeonato autonómico que es el que llega ahora este fin de semana, organizado por la Asociación Andaluza de, no, Andaluz. Eh, de Andaluz, campeonato de Andalucía de Clubes organizado por la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y que como principal novedad con respecto a otros eventos que han organizado aquí es que eh, va a tener dos sedes, Ubrique y El Bosque, ¿no? Sí, eh, lo, lo propuso así y, y como ya te digo, yo con tal de, de traer a, a buenos equipos aquí de, de distintas provincias, pues se accedió hablando con el ayuntamiento a lo mejor lo ideal fuera sido hacerlo aquí, ¿no? Pero eh, ya en la segunda vez y hay equipos que se quedan en el, en el bosque y, y también es bonito para, para la gente de allí que que se vea el deporte de fútbol sala en el bosque también, ¿no? 20 equipos, 7 en categoría senior, 7 en juveniles y 6 en categoría eh, cadete. Y en las tres categorías han ah, bueno, habéis conseguido conformar un equipo de brique, ¿no? Para para sí. para participar como lo has hecho. Pues <coughs> en, en cadete ha sido el el más el más ajustado porque cuando ya casi teníamos el equipo cerrado, la mayoría de los jugadores que que el que el que Ángel había había cogido, pues ya tenían equipo en el bosque que jugaban Sierra del Bosque que una especie Ajá. de la huea y dos o tres jugadores del bosque uh -huh. y, y, pero han, han, han conseguido hacer por lo menos nueve o 10 jugadores y a ver si tienen suerte. Ángel Román es eh, por lo tanto el que va a dirigir al equipo cadete, uh -huh. el equipo juvenil el equipo juvenil pues al principio eh, buscando juveniles y parecía que no había Y, y al final pues ha habido una especie de unión entre dos equipos y la verdad que cuenta con 16 jugadores y conocidos, ¿no? Que juegan ya a fútbol sala y, y conocen el deporte. Que ya juegan en la competición local, ¿no? Sí. Supongo que de los equipos más jovencitos, tirarán del Atlético Futsal, de, no, de este tipo, de No, precisamente ese... Es, Desmafre Bankia, de... Desmafre ha tirado algunos y después hay del... Del que de que otro de la escuela otro y lo de quién será el entrenador eh, va a ser pino uh -huh. y el señor el señor pues desde que salió pues yo hablé con, con paco oriol y le dije va a venir el campeonato está aquí vamos a hacer un equipo y pero prácticamente eh, entre los dos hemos ido cogiendo a a gente él tiene más más más fan de convencer que yo más mano y, no y, y, y ha hecho un buen equipo vamos ¿Los ¿Va tapaco de entrenador entonces? No, Paco va a estar jugando. Por eso te digo que entrenador va a estar salva. Uh -huh. Bueno, pues esos son los tres equipos. Del resto que vienen, hay alguno que o, Pero, o no los conoce. Sé que de Málaga vienen equipos que ha estado, jugadores que han estado jugando en el Uman Antequera. Mhm. Uh -huh. Y otro que juega por ahí arriba, pero no me acuerdo ahora mismo el equipo. Y el U-Mantequera, pues hace poco lo vi que se está jugando el ascenso con, el, con Herbetti a División de Honor. No sé, al final, como ¿cómo habrá, quedado, cómo habrá quedado? ¿Y horarios y sedes? Porque, bueno, tenemos, eh, digo sedes, sabemos que es Ubrique El Bosque, los horarios. Vemos por aquí que hay partidos que empiezan el viernes y hay uno hasta que se juega Málaga. Sí, dos equipos de Málaga. Que juegan el, el primer partido, lo jugarán en Málaga. O yo no sé si se juega el viernes o... O el jueves o... O la han jugado ya, no sé. Mm. ¿Y, no el, ponen, eh. y el viernes eh, ya hay algunos partidos sí, el, en las tres categorías, ¿no? Sí, el viernes eh, tanto en Senior como en Cadete y Juvenile hay algunos partidos. En el Bosque empieza el campeonato Senior a las seis y media. Mm. Con el rincón de la victoria, con... Ático Inmobiliaria y el, y el Bosque con el primer equipo de Cádiz y en Juveniles también hay un partido en El Bosque y lo que nos atañe a nosotros pues el viernes a las 6, mm, voy a decir el nombre pero no de suena, el Calerito de Málaga contra mm. el Ubrique y eh, a las 7 el Playa Pedregalejo contra Atlético Gaditano. Eso es el viernes Ya el sábado tendremos, así en líneas generales No hace falta que los nombremos todos Partidos en, Pues en categoría Juvenil desde las 11 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y en senior Pues bueno, tres cuartos de lo mismo, ¿no? tengo Aquí aquí hay un cacao de horarios, Dani, sí. que no vea no, se no sé se ha montado esto pero Yo, yo por, creo... los horarios, por los horarios antiguos Que los tengo Prefiero por aquí darte Esto se ve mejor, si sí. que pasa Y aparte están los de Ubrique seleccionados Pero es que ahí pueden meter la pata Sí, bueno, entonces Lo único que vamos a asegurar, que las semifinales Se juegan en categoría juvenil A las 12, ¿no? Sí. En Ubrique, en el pabellón y en el colegio ¿Esto es la cancha exterior o la Reina Sofía? yo esto lo acabo de sacar para traértelo o sea que tampoco uh -huh. semifinales, este. en el pabellón de Ubrique se juega la semifinal, una semifinal cadete. cadete, una semifinal juvenil y una semifinal senior, en el pabellón en el pabellón, once, uh -huh. doce y una, vale hasta ahí, dos semifinales entonces la semifinal. las otras tres se las juegan tres en el se bosque, en el bosque si lo tienes aquí adelante, ¿no lo ves? en principio nosotros informamos de que se jugaban las semifinales eh, cadetes aquí en Ubrique y Y la final en Ubrique, las semifinales y final eh, juveniles en el bosque y la señor también en Ubrique, pero han cambiado y han puesto una semifinal en, eh, en cada de cada categoría, en cada localidad. Y la final, sí, la final se juega la señor en Ubrique a las 5 de la tarde, la juvenil en el bosque a las 4 y la cadete también en Ubrique a las 4, Vale, pues eso y la entrega de trofeo a las 6 en, en el pabellón en el polideportivo pabellón. municipal que será pues se eh, entregará a los trofeos a, la, a las tres categorías vamos a ver vamos a ver si, si se deja llevar por este gullión que tenemos por aquí ¿no? Que no. hombre ya yo no sé <risa> si no lo sabes tú cómo lo voy a saber yo claro, pero yo, yo ya no lo sé porque como la ha habido ya dos o tres cambios mm -hmm. pero vamos ya espero que este sea el definitivo porque estamos a miércoles ya para ir para ir despidiéndonos dani Eh, recordemos que el miércoles que viene va a tener lugar aquí el sorteo de la Maratón de Furosawa ¿no? sí uh -huh. eh, el miércoles pues a la hora que tú digas a la de siempre ¿y cuántos equipos? Eh, sí. ¿están todavía las inscripciones abiertas? Eh, están abiertas y, es, es decir, que tienen que pagar todavía ¿no? lo que sí te digo que este año bueno, voy a tener una, una asamblea con los equipos uh -huh. pero este año vamos a cambiar el, format, el formato va a ser igual a maratón más corta, pero creo que va a ser más intensa. Y la final pues va a ser el sábado a las 2 de la madrugada. La madre que el sábado a las 2 de la ma... de la madrugada. Ya ya más me... <risa> cambiada mí la jornada del domingo. Pues, bueno, en pues en la madrugada. No, madrugada no al revés. No, ir, no ir. no a acostarte. ¿no? Al revés no acostarme, ¿no? Creo que esa opción puede ser mejor y Y todo con que la afluencia del público a esa hora quizás le coe mm. mejor, porque normalmente a esa hora está el pabellón más lleno, que empezaban los cruces antiguamente, ¿no? Bueno, pero siempre hemos hablado de que a esa hora va todo el mundo, que el domingo había mejor ambiente porque la gente que le gustaba verdaderamente el fútbol sala, vamos a ver lo que nos encontramos en la madrugada vamos del sábado, ¿no? Hombre, todavía no va a ser muy tarde. <ríe> bueno, eso sí. Eh, pero aquí da tiempo a todo bueno Dani nos despedimos porque ya estamos fuera de tiempo nos hemos pasado un montón que nos vemos el miércoles que viene entonces ¿no? sí. y nosotros pues nada pues muchas gracias y nosotros mañana volveremos a eso de las cinco y media muchas gracias por su atención que pasen una feliz tarde